en este programa de esto que es uno contra uno con con María, con Noelia, con Santiago, con Franco, con Jessica. Sí, cortito para cerrar Argentos por el mundo. Luciano Bruno Toñón firmó sí, en Sí, el exjugador de regatas. Exjugador de regatas entre otros equipos, firmó en Universidad de Concepción, que va a estar disputando la Liga Sudamericana, el grupo D con Olímpico de la Banda, por ejemplo. Está muy bien, está muy bien. Juan Pablo Luque, ¿cómo te va? Buen día, qué sí, Santiago, Franco te saludan. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo andan? Bien? bien? ¿Vos cómo estás? Bien, acá andamos, todo Con mucho trabajo y muy activo, porque te veo muy activo este en todo lo que tenga que ver tu otra parte No la parte deportiva, sino la parte política Sí, la verdad que incomodoro Comodoro eh, es una ciudad eh, que, que es bastante eh, compleja y, y, y con muchísimas eh, actividades permanentemente Así que eh, tratando de asumirla de, de la mejor manera Sí eh, Este, pero sí, obviamente que demanda mucha energía y mucho tiempo. ¿no? Este, y, y disfrutás mucho de eso, ¿no? Mirá, esto como eh, como todo, diría que, que se disfrutan más, otros menos, pero yo soy un fanático de, de mi ciudad. Eh, digamos, a eso iba, a eso iba, porque, o sea, como que resaltás cada cosa eh, cultural o cada cosa social que pasa y, y uno... Que, que te siguen en las redes sociales eh, nota como que es el orgullo por, por lo tuyo, por tu terruño Sí, sí, eso es cierto eh, digamos, uno en, en, en una ciudad como como Comodoro que una ciudad eh, que está lejos que, que estamos en, en la Patagonia austral, digamos eh, y que todo cuesta muchísimo más que, que generalmente en el centro del país eh, cuando uno eh, puede ir obteniendo eh, algunos cambios y ¿sí? que, que podemos ir mejorando en algunas cosas eh, la verdad que a uno le da, le da mucho orgullo poder eh, ir cambiando algunas cosas más allá de que faltan eh, infinidad de cuestiones en una ciudad eh, compleja por por la actividad petrolera porque eh, como duro, es una ciudad que, que tiene sus vaivenes dependiendo justamente de, de lo que es el precio de petróleo eh, a veces genera muy buenos momentos y a veces como ahora en una crisis que si bien se está viviendo en todo el país Eh, en, en algunos lugares también se siente más eh, Lamentablemente eh, Las las cosas cuestan bastante Cuando uno Seguro. obtiene algún logro La verdad que se pone contento eh, Bueno, bueno, nos alegramos Nos alegramos mucho que, que, que Eso eso te, te dé Ese tipo de satisfacciones Está bueno, está bueno ¿Cómo, cómo venís con el equipo? ¿Cómo viene Gimnasia de Comodoro? Bueno, saben que, que nos cambió este, La realidad La realidad de, de, la, de la temporada pasada esa temporada por una cuestión eh, económica eh, en donde eh, nos, nos quedamos eh, con, con un sponsor que para nosotros es fundamental como era Grupo Indalo eh, y por las complicaciones eh, que hoy está teniendo eh, a nivel nacional tenemos eh, la, la, en momento la imposibilidad de poder contar con ellos por el momento, probablemente más adelante eh, puedan participar Eh, seguir eh, dando una mano siendo que son gente de, de Comodoro y que permanentemente eh, han estado acompañándonos y realmente fueron artífices de, de ayudamos a sacar adelante a la institución en, en gran medida y nos a, ayudaron a, a que en los últimos años el gimnasio haya sido protagonista de las últimas ligas jugando una, una final de liga nacional pudiendo volver a, a jugar un torneo internacional como fue la, la, la liga de las Américas la temporada pasada y este año poder volver a jugar Eh, la liga sudamericana pero bueno, estamos tratando de trabajar nosotros en gimnasia perduramos más de 27 años porque eh, la ciudad ha acompañado la, los hinchas de, de gimnasia nunca han dejado que, que el proyecto se caiga y realmente hay un acompañamiento por parte de muchas empresas más pequeñas que, que también dan una mano importante y aguardando en, en alguna medida ver si estamos pudiendo conseguir algún esponsoreo Eh, también importante que nos pueda eh, permitir eh, seguir con el, con el proyecto que, que nos teníamos el equipo en gran medida eh, teníamos contratos eh, ya vigentes como la continuidad de Gonzalo García eh, Nico de los Santos y Leo Yarnan que tenían contrato eh, también de, de Jonathan Machuca que, que le habíamos hecho el contrato del año pasado y, y que sigue esta temporada y bueno, eh, creo que nos reforzamos bien con, con Fernando Chávez y Romero y ahora tenemos que apuntar a, a las tres fichas americanas ¿no? o sea van a jugar con tres extranjeros de los de los ocho digamos ya tienen cinco mayores nacionales más tres extranjeros eh, y después los sub 23 los sub 23 ya los tienen son de ahí del club sí eh, son son tres chicos del club eh, trajimos un, un chico de, de córdoba eh, y dos eh, chicos de, de aquí de como y ahora estamos trabajando en la contratación también de, de los jugadores extranjeros ¿no? tenemos una, una ficha eh, que ya está en Comodoro que está ya entrenando con el equipo ahora, mañana hoy a la noche estamos saliendo para para Esquel que vamos a jugar dos amistosos con Boca en la cordillera de, de acá de la provincia del Chubut eh, Boca estuvo haciendo pretemporada una semana aquí en, en la ciudad de Esquel y nosotros sábado, viernes y sábado a jugar dos amistosos con, con Boca en, en, acá en la provincia ¿Cuánto te complicó el hecho de que se hayan ido tres fichas importantes para lo que era el, este armado de gimnasia campeón del Super 4 como Aguirre, Clancy, Sández y bueno, y Mainoli, que fue uno de los últimos que se incorporó? Sí, fue... Este, la verdad que en, en todos los casos eh, nos costó muchísimo desprendernos de ellos eh, hubo situaciones diferentes eh, Aguirre decidió rápidamente eh, irse de, de gimnasia, no, no aguardó mucho eh, que, que el club termine de, de generar su presupuesto y a partir de ahí eh, ver eh, si podíamos contar con, con, con él, como la decidió bastante rápida y, y decidió eh, el girar de, del club. En el caso de Matías Andes eh, sí tuvimos eh, la posibilidad por parte de él de poder eh, tratar de, de, de hacer una oferta que él le pueda resultaba interesante, no llegamos a los números que que, que que Matías pretendía y nosotros no estábamos en condiciones de esforzarnos más eh, porque económicamente no, no estábamos en una situación de previsibilidad para esta temporada y, y la verdad es que ya después de 10 de años que estamos eh, al frente de la institución, eh, cometer dos veces el mismo error eh, no lo vamos a hacer, nosotros vivimos situaciones realmente muy complicadas dentro de la institución, nos costó muchísimo poner gimnasia de vuelta a ser una institución creíble y que lo que se compromete lo pueda afrontar, eh, con lo cual eh, los números de gimnasia diferentes a, a los que pretendía eh, a Matías, en el caso de Matías Sánchez. Claro. Y, y en el caso, lamentablemente, de Leo Mainoldi, eh, una situación igual, tenía contrato con, con nosotros, el contrato para nosotros eh, para esta temporada era muy oneroso y no, no teníamos posibilidad de afrontarlo, se lo dijimos claramente apenas terminó la, la temporada y nos pusimos juntos a, a ver de qué manera podíamos eh, conseguir la, la posibilidad de que él tampoco pierda económicamente y el club eh, pueda eh, lograr que haya otra institución para contratar y así fue y así que eh, la, terminamos en Buenos Aires ¿no? claro y siempre está bueno que, que si, si bien el jugador tiene que perder un poco más o el otro club tiene que poner un poco menos o la negociación vaya adelante que entre todas las partes puedan solucionarlo de la mejor manera posible porque es una situación que, que es honesta que está clara desde un principio y me, me, me parece que lo lo, me, lo mejor es solucionarlo de esta manera ¿no? sí creo que fabián para, para nosotros eh, hubiera sido mucho sencillo sí quédate es que podemos como te pagamos y, y durante todo el año iba a estar eh, tanto el jugador como nosotros eh, con una mala relación que no no es lo que nosotros pretendemos si, si no podemos afrontar esto es claro. como en caso o sea, si, si, si uno no tiene la posibilidad de poder comprarse un auto más caro tendrá que este, comprarse el auto que, que, que, que pueda que comprar posibilidad de tener claro. exacto, y esto es lo mismo nosotros no tenemos la posibilidad de, de este año de, de poder pagarle lo que estaba estableciendo el contrato eh, podíamos dejarlo y, y bueno, ver qué pasó durante la temporada pero seguramente íbamos a empezar eh, con sobresaltos desde el inicio Y me parece que, que tanto Magnoldi como persona, que, que se ha portado muy bien con, con el club, tanto él como su hermano, que es el representante, eh, y, y nosotros tratamos de ser gente que, que, que somos creíbles y, y ir de frente. Me parece que la mejor forma es contarle la, la realidad y a partir de ahí eh, él tomó la, eh, la decisión de, de poder emigrar y conseguir un club que le pague lo que, lo que tenía firmó en Comodoro ¿no? claro. y en cuanto a Clancy, un jugador que ya tenía una representación muy importante una, un vínculo con este gimnasio y se fue a instituto, que puedes decir nosotros Clancy ya habíamos decidido eh, institucionalmente que, que este año no, no íbamos a contar con él eh, el, el, el, el pago mensual de, de un jugador como Clancy que es un americano eh, a mi entender de los mejores Eh, que han pasado por el día en estos últimos años eh, es un nuevo jugador y bueno, también tiene un valor realmente elevado eh, en dólares y nosotros no tenemos la posibilidad este año de, de poder retenerlo eh, así que decidimos también cambiar un poco el, el, el perfil del equipo lo hablamos con Gonzalo eh, también eh, en su momento le, le planteamos que, que la realidad de gimnasia eh, es otra hoy y que tenemos que tratar de apostar por nuevos americanos, así que eh, decidimos desde el, desde el inicio sabíamos que, que Sam no, no, no iba a continuar en el club y, y así también se lo manifestamos a, al representante de él. ¿no? Juan, ¿hablaste con el cuerpo técnico sobre objetivos para esta temporada? Mira, el objetivo nuestro este año eh, eh, es eh, tratar de, de poder, primero eh, puedo repetir, es un objetivo institucional, de eh, perdimos un sponsor eh, a, por el momento que es muy importante y eso te obliga a reformular eh, el presupuesto y por otro lado a, y por consecuencia de eso buscar eh, objetivos diferentes a los que teníamos el año pasado el año pasado teníamos objetivo de poder eh, pelear los primeros puestos lamentablemente eh, la liga nos llevó a que tengamos que eh, jugar en forma eh, muy temprana con, con San Lorenzo que yo Estaba convencido que el que ganaba ese playoff era el campeón de la Liga Nacional y así fue. No nos tocó a nosotros, le nos tocó a San Lorenzo. Eh, y, y este año eh, los objetivos en principio son diferentes. Eh, tendremos que tratar de hacer la mejor temporada posible. A mí me interesa mucho poder hacer una mejor temporada en, en lo que es la Liga Sudamericana. Por eso también hicimos un esfuerzo y vamos a, a traer la, una fase a, a jugar en Comodoro. Eh, pero bueno eh, al, al tener tres fichas extranjeras seguramente eh, si podemos eh, conseguir eh, un, un mejor eh, apoyo económico eh, en lo que resta de la organización de la temporada podremos mejorar eh, y si no tenemos que arreglarlo con lo que tenemos nosotros el año pasado en la liga no la liga esta que pasó sino la anterior nosotros no, no soñábamos con jugar la final de la liga y terminamos jugando la final de la liga nacional eh, con lo cual Eh, nuestra nuestra competencia hoy eh, es bastante pareja y, y creo que tenemos un buen equipo eh, tenemos parte de la base del año pasado y tenemos un excelente cuerpo técnico nos reforzamos eh, también muy bien creo que Fernández Chávez y, y Diego Romero son dos muy buenos jugadores y tendremos que ver cómo podemos eh, eh, tener lo mejor posible en materia extranjeros como para para poder ser competitivos y tratar de estar lo más arriba posible juan te pregunto por por la liga sudamericana bueno primer cuadrangular del 20 al 22 este lo van a lo van a tener ahí en, en el socio fundadores y imagino que también esto ¿Significó para ustedes un gran esfuerzo desde lo económico? Contame un poquito cómo, cómo se fue dando esta situación, cómo lo pensaron, si pusieron en la balanza por ahí el tema de recibir a los equipos y viajar a ustedes, y ahí decidieron tomar el cuadrangular, ¿cómo fue? Bueno, nosotros eh, primero tuvimos eh, un trabajo previo para poder eh, lograr eh, tener el acompañamiento de, de algunas empresas, y en el caso de, de lo, lo más costoso que tiene la vía sudamericana es el alojamiento Eh, y, y todo lo que es la logística interna de, de traer tres equipos. Eh, gracias a Dios, Comodoro tiene eh, eh, la solidaridad de, de, de muchas eh, empresas que, que creen en, en que Comodoro también se merece poder tener un torneo internacional organizado en Comodoro y nos apoyaron eh, automáticamente cuando lo propusimos. Entonces eso nos permitió poder contar con, con, con la parte más compleja y más costosa de... De la organización, que es la logística interna, el alojamiento, la comida de, de tres instituciones, que, que, que la verdad que eh, es, es bastante gente que hay que eh, atender, y eso genera justamente bastantes gastos, así que eso lo pudimos conseguir en forma automática, y, y cuando logramos eso, nos animamos a, a apostar eh, en traer un espectáculo de primer nivel a, a Comodoro, que también nos pueda generar eh, un acompañamiento de la gente, y a partir de ahí también en Eh, poder eh, generar buenas recaudaciones así que eh, la, la, la, la apuesta vino por ese lado no bueno este bueno ojalá que tengan una, una sí. buena temporada y es un poco como lo comentabas vos no hace un rato o sea a veces uno tiene unas expectativas porque arma un equipo y, y por ahí este no, no se concretan porque se choca antes como se chocó con San lorenzo otra temporada que no pensás estar en la final de la liga nacional resulta que el campeonato mismo te lleva a estar en la final de la Liga Nacional y quién te dice ahora este, con, con parte de la base de ese equipo con cuerpo técnico con este con, con tres extranjeros que ¿hay algún nombre dando vuelta a esos tres extranjeros? Sí, hay hay, hay, hay un nombre en el, en el puesto del 3 que estamos eh, tratando de, de lograr un, un, una negociación seguramente en estos días calculo que entre hoy y mañana estaremos eh, rando un extranjero que, que creo que nos puede traer bastantes expectativas porque es un jugador que, que ya ha jugado en, en esta liga y que lo ha hecho muy bien, así que eh, seguramente en estos días estaremos concretándolo. ¿Se puede saber quién es? <ríe> no puedo, Fabián, ahora ¿Eh? seguramente entre ¿Eh? tres de mañana porque tengo Está bien. Eh, que terminar de definir con, con otro equipo de la liga eh, si, si, si podemos terminar de discutir de algunos cuestiones que tienen con la reserva del de jugador y se puede saber en qué equipo jugó <risa> jugó en dos equipos de la Liga en dos equipos uno, de la Liga uno de la zona sur y otro de la zona norte pero la zona sur es de Capital Federal dos equipos de la Liga perdón no es de Capital Federal me equivoqué es de, es de la provincia de Buenos Aires pero está ahí cerquita de usted ah muy bien muy bien, muy bien. <risa> puede ser este, Lorenzo Güey o alguno de esos Río está... Y puede ser yo sale o juega bien este juan bueno lo mejor para esta temporada la verdad que nos ponemos contentos porque eh, si hay algo que a mí por lo menos no este me gusta es que los equipos con, con, con esa tradición que tiene gimnasia que es uno de los tres o cuatro equipos cuatro equipos más importantes y con más temporadas que tiene nuestra competencia como peñarol de mar del plata Atenas de Córdoba primero que estuvo en toda uh -huh. Gimnasia, Peñarol Boca, Boca Peñarol Gimnasia este Que son Los cuatro equipos con más temporadas Con más participaciones Que jugaron la Liga B en su momento Que ascendieron de la Liga B Y que tiene una tradición basquetbolística este, Gimnasia es uno Y, y marca un punto eh, Muy grande eh, El hecho de que ustedes jueguen en, en la Patagonia y para mí, que soy fanático de mi competencia y fanático de la Liga Nacional eh, que ustedes puedan jugar de la manera que puedan no con presupuesto más bajo acomodándose a los tiempos y mientras pudieron disfrutar de un presupuesto más alto lo hicieron, hicieron buenas cosas la verdad me pone contento y, y ojalá que tengan una buena temporada Bueno, sé, sé, sé que es así eh, la verdad que te agradezco mucho Fabián porque como bien decís vos eh, cuesta mucho poder Eh, llevar adelante en forma interrumpida esto, haber venido del de, de torneo eh, Nacional de ascenso, que, que, que antes no era TNEA, pero la Liga B, liga B. Que, que era Liga B, que no has hecho todas las todo el recorrido para poder llegar eh, digamos de, de, de la forma eh, de, de, de, deportivamente, digamos a, a, a lo más alto de la liga nacional, sí. yo sé del, del sentimiento que vos tenés eh, y el acompañamiento que permanentemente tenés con, con, con nosotros, con este proyecto y y sabés el esfuerzo que hacemos Totalmente. para poder mantener esto así que la verdad que, que te agradezco mucho eh, y bueno, esperemos poder eh, hacerlo lo, lo mejor posible, estoy realmente confiado de, de, de lo que estamos eh, haciendo, tengo un cuerpo técnico que para mí es un lujo poder tener un, un tipo como Gonzalo García, Segura. tan reconocido eh, a nivel nacional e internacional como, digamos, un, un, un técnico y aparte una persona eh, espectacular eh, desde todo punto de vista y Eh, así que eso a mí me brinda muchísima tranquilidad eh, para poder eh, trabajar bien y, y en armonía que es lo que uno pretende, ¿no? Juan, te mando un abrazo enorme, saludos para toda la banda, este y, y buena vale. temporada. Eh. Abrazo, bueno, enorme, gracias, gracias. por el contacto. Vale. No, gracias a usted, un abrazo, un abrazo a todos. Ahí estamos, comparo Luque hablando de gimnasia, de esta actualidad del equipo de la Liga Sudamericana de bueno, que en